Que existe de la, de la China de la época para que la gente que nos escucha se haga una idea de la, entre la primera y la segunda guerra pública es cuando, luego lo hablaremos cuando gobierna Qin Shi y, y lo sorprendente es que claro, a través de su ejército de terracotas se han descubierto una serie de cosas de las que luego hablaremos como que no hay dos rostros iguales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 Eh, existen los reinos sucesores de Alejandro de los cuales algunos, como el de Bactria que se acaba de formar era front, llegó a ser fronterizo con el reino de, de Bactria el Af Af Afganistán Exacto, Afganistán, Afganistán, la, Afganistán, la capital estaba en un sitio llamado Alejandría Lejana Kata, que se encuentra muy cerca del actual Kandahar y a través de la frontera de Afganistán, como, como sabrán muchos de nuestros oyentes, tiene un pequeño trocito de frontera con China en, en la región, región más occidental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 Pero, cuando lo den a conocer, yo creo que va a palidecer cualquiera de las reliquias arqueológicas que se están encontrando en Egipto. Sí, en este mundo oriental, lo que queda es la de Qin Shi Yuan y la de Gengis Khan. Son, ¿Sí? son las dos grandes tumbas que, que quedan. Sí, por... pues la de Alejandro Magno ya más o menos sabemos dónde está, ¿no? que es en Venecia. Hombre, claro, en la basílica. <risa> bueno, más que la tumba, lo que queda. De lo que de los, queda bueno, en sí. La basílica de la San Pongria. Marcos. Los huesecillos. Los huesecillos. <risa> bueno, pues una inmensa ciudad eh, dedicada al, a la muerte de Qin Shi Yuan, <risa> de 57 kilómetros cuadrados. Los arqueólogos chinos están